Seguimos en la mañana, Kermesera. Momento para darle la bienvenida al aire a la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curuchet. Mónica, Pablo te saluda. ¿Cómo andás? Oh, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno. Mónica, en los últimos días y a raíz de alguna declaración que surgió en el Congreso del PJ, tu nombre se menciona eh, como una posible este, dirigente eh, o intendenta que mmm, podría llegar a ser este, cercana al PJ eh, o, o hacer un tipo de alianza con el PJ. Eh, ¿Esto lo viste así? Eh, ¿Lo estás analizando? ¿Qué nos podés decir? A ver. No, en realidad el domingo me desperté con la información esa de que había salido en un medio sí. eh, y leyendo el medio me quedé más tranquila porque ah. también se aclaraba de que no había ningún tipo de análisis de mi parte, ni, lo había, ni había habido ningún tipo de diálogo al respecto. Uh -huh. eh, la realidad es lo que yo he venido manteniendo con, siempre que me han consultado, un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia, eh, de respeto y de trabajo en función de la gente de mi pueblo. Lo hice siempre entendiendo que cada uno debería ocupar su, el espacio que le había dado la, la población y, y, y buscando absolutamente la necesidad de que Castés crezca, que ha sido un poco lo que he tratado de hacer durante estos cuatro primeros años en la gestión, y bueno, y creo que los resultados han ido dando muy bien. Pero, pero después, respecto a las cuestiones electorales, eh, sorprendida, y, y, y la verdad que no está en mi cabeza haber pensado un momento electoral para nada ahora, sí, eh, he tenido encuentros con secretarios de Asuntos Municipales, ministros y demás, y siempre fue trabajando para Castex, y ese va a seguir siendo eh, mi diálogo para con el gobierno provincial, con el cual, ya te digo, vengo trabajando eh, como muchos otros municipios opositores, tratando de gestionar y buscando que la gente de nuestro pueblo esté lo mejor posible eh, entiendo que queda mucho para hacer todavía desde tanto el ámbito del gobierno de la provincia como el gobierno municipal, y en ese sentido voy a continuar trabajando. Claro. Y, y en este contexto de lo que habla el gobernador Sergio Giliotto de defender los intereses de la provincia de La Pampa ante bueno, el recorte, el ataque que está haciendo el gobierno de Javier Milei, no solo a La Pampa, sino a, a, al resto de las jurisdicciones. En esto de la defensa de la provincia de La Pampa, ¿te ves cerca de eso o, o, o te ves más cerca de Milei, por ejemplo? para ponerlo en un extremo. No. Sí, pero lo que pasa es que ahí yo tendría que tomar una postura de decir, bueno, eh, eh, eh, uno malo y otro bueno. La realidad es que hay un momento muy difícil de la Argentina. Mm. Eh, ponerlo en términos de en contra o a favor de la Pampa me parece que es incluso eh, minimizar el, la problemática porque eh, la situación es nacional, no, no, no excede a, a ninguno de los argentinos. Y la verdad es que a mí me encantaría que nos vaya bien a todos, que le vaya bien al gobierno nacional, a la provincia de La Pampa y, por supuesto, a mi municipio. Entienden que no podemos trabajar de manera descoordinada, así como te lo planteo a nivel local y, y provincial, debe ser de la misma manera a nivel provincial y nacional. Pero, sinceramente, a mí hoy, como dirigente absolutamente de una localidad chica, me excede la posibilidad de, de hacer una reflexión de esas características o creo que están los legisladores nacionales trabajando al respecto que han estado también cercanos al gobierno provincial y, y creo que, que, que vamos por un camino de, de poder en algún momento sentarse a dialogar. Me parece que ahí va a ser la, la, la forma de extrabar muchas cosas que tiene que ver con eso. Bueno, a ver cómo nos vamos a poner de acuerdo dentro de las diferencias Es el desafío, me parece que hace muchos años que lo tenemos todos los que tenemos alguna función pública y responsabilidad. Y ahí espero estar yo dispuesta a también, a, a, o por lo menos yo estoy dispuesta a sí, por supuesto, trabajar dentro de los consensos necesarios para que nos vaya a todos bien. Pero me parece que no nos podemos poner de un lado y del otro de la vereda porque... Es una situación nacional que nos atañe a todos y todos vamos a tener que empujar para que esto sea mejor. ¿Y, y, y en este contexto ¿cómo ves, cómo ves la gestión del gobierno nacional, de Javier Milei? Bueno, la situación eh, la había planteado en, en campaña, me parece que eh, ya había planteado un poco cómo iba a ser el gobierno de él. Eh, hubo, ¿Te parece que en campaña hubo... había planteado eso? De, de, de. Bueno, él había la, dicho que el ajuste lo iba a pagar la esto, esto de España no, pero yo me estoy. ¿Y pensé que estábamos refiriendo a la parte económica. ¿sí? Claro, sí, el Digo, ajuste, el ajuste de... lo iba a pagar la casta, supuestamente. Y lo está pagando sí. el, el trabajador, el pueblo. Sí, en, bueno, sí, la realidad es que es muy difícil la situación para todos. Eh, yo entiendo que es eso, que todos la están pasando mal, que, que si la Argentina no tiene una una reactivación y no, no podemos ser más predecibles para, para los próximos años, íbamos a tener un problema. Nosotros la verdad es que vivimos el día a día con los vecinos y vos sabés que el tema inflacionario es un problema. Eh, el fin de mes y la falta de, de adecuación del sueldo a lo que es el costo de vida es un drama y en los municipios se siente muchísimo porque, mm. bueno, la, la gente no logra llegar a, a fin de mes, vos lo sabés internamente que es tal cual como te lo están planteando y tampoco tenés los recursos para, para poder solucionarlo. Ahora, por eso te digo, es tan profunda la cuestión que me parece que es, es parte de, de, del diálogo que vamos a, a tener que encarar todos. Mm. Después, eh, ¿cómo nos vamos a posicionar para adelante en la cuestión electoral?, eh, no es el tiempo, no, no, no es el interés de la gente, no debe ser el interés de los que estamos con responsabilidades hoy para tomar decisiones y gestionar cosas, pero te diría hasta mínimas. O sea, desde una obra muy chiquita en la municipalidad hoy es muy costosa, por lo tanto, para mí es mucho esfuerzo gestionar cada una de esas cosas como para pensar a ver eh, un frente electoral para, no sé si las la de medio término o al 27. Yo estoy más cerca de... de Trabajar en conjunto con los intendentes y, y tratar de acordar cuestiones comunes para que nos sean más favorables las gestiones que estamos realizando. Mm. Y en ese camino voy a estar seguramente en los próximos años. Eh, ¿Seguiste eh, mm. sin afiliarte al radicalismo o, o te afiliaste? Eh, no, yo soy una intendenta que soy independiente en cuanto a las afiliaciones. Sí. Y por supuesto que tengo una cercanía con el radicalismo, la cual yo ya expliqué en su momento. Para mí eh, eh, ha sido siempre el partido más cercano eh, que he tenido personalmente y familiarmente, pero sí he mantenido la cuestión de no estar afiliada y en ese sentido, entiendo, voy a continuar. Ah, bien. Pero cercana al radicalismo siempre. Sí, sí, sí. Yo no puedo desconocer que yo he trabajado dentro del radicalismo y que la, la base de la gestión de Castex está dentro del radicalismo. Por supuesto que cualquiera que conoce por ahí la, la conformación de mi equipo de trabajo, yo tengo un equipo de trabajo conformado mucho con gente independiente, muy eh, cercano a, a todo lo que tiene que ver con, con perfiles sociales, pero profesionales capacitados también. Entonces, digo, eh, yo puedo estar más cercana sin haber estado afiliado nunca, pero también tengo dentro del equipo de trabajo una diversidad en cuanto a la, la cuestión ideológica, porque para mí la prioridad es cuánta capacidad hay para trabajar y para lograr lo que tenemos como objetivo, que es que Castex crezca. Mm. Por supuesto que Castex lo deberá hacer dentro de un contexto de provincia y de nación que crece, ¿no? Claro. Eh, hablando de eso, ¿cómo está eh, la realidad hoy en Eduardo Castex? Eh, ¿Ya se nota bueno, la crisis, el desempleo? Eh, ¿Cómo vienen con eso, Mónica? Sí, vos sabés que nosotros en las localidades más pequeñas tenemos la posibilidad de estar más cercano para ir a a cada uno de los pobladores. Entonces, esa situación también te permite estar atenta a alguna, a alguna necesidad que haya surgido en este último tiempo. Mm. Eh, sí, hemos tenido algunos reclamos de, de, en cuestiones, esto que te planteo, la falta de dinero y demás, ver cómo llegamos, cómo nos acomodamos, alguna hora extra más, un trabajo, por ahí necesitamos algo de... de de como es de recursos para la población, bueno, lo estamos generando a partir de poder tener algún trabajo más en la municipalidad. También <coughs> hemos, eh, hemos tenido el acompañamiento del gobierno de la provincia con los programas de, del RAFE, el refuerzo alimentario extraordinario, mm -hmm. tenemos módulos alimentarios de, que son de la, de la MUNI, Y todo eso ha ido acompañando. El tema del gas que veía ahora que, que se suspendió el aumento, eso también nos da algún alivio porque también estábamos preocupados para los próximos meses que viene el frío sí, y la poco. gente decidió empezar a calefaccionar y bueno, iba a tener que un, un gasto más ahí que ver de dónde podía sacarse. Sí, bueno, pero pero eso, eso, gasté, sí, eso, Mónica, perdóname que te corte, eh, eso de que se suspendió el aumento, el que va a venir, porque el que aplicaron ya no, eh, claro, va a venir con un sí, 500 sí. más. Pero, pero vos viste que uno vive preocupado por el mes que viene a ver sí. cómo voy a llegar a, a, a los gastos fijos. Entonces, sí, sí. para la Muni nosotros participamos mucho de lo que es el día a día de la gente. Entonces vos sabés que el sueldo le alcanza para esto, para esto, para esto. Bueno, ahora un aumento más del gas y va a ser una preocupación de de cómo íbamos a poder colaborar y, y estar acompañando eso. Pero de todas maneras, dentro de la municipalidad, yo te quería contar por ahí, sí. eh, hemos tenido como buenas noticias, nosotros estamos trabajando y seguimos, más allá de que los recursos, como te digo, son escasos, seguimos focalizándonos, estando muy cerca de los emprendedores, nosotros hemos abierto el ecomercado municipal para el primero de mayo, Día del Trabajador, tratando de generar trabajo en la localidad, estando cerca de los pequeños emprendedores, de los artesanos, donde les creamos un espacio para que cinco emprendedores de la localidad durante un mes estén dentro de un edificio que está reacondicionado para que ellos tengan la posibilidad de vender, y al mismo tiempo en ese espacio también los talleres productivos de la municipalidad, que contemplan la, la generación de trabajo de más de 15 personas, trabajan en la producción de ladrillos, de escobas, Y algo que es súper novedoso y que va a estar en la ciudad de Santa Rosa el 5 de junio en, en la presentación que hace el gobierno provincial sobre economía circular, que es marroquinería con neumáticos, con las cámaras de los neumáticos de vehículos, que es fabuloso lo que se está haciendo. Y bueno, inauguramos, ahí dimos trabajo también. Eh, a los 10 días estuvimos inaugurando la, la oficina de informes con la puesta en funcionamiento del CUCU, Hoy me, están, me estaban avisando que terminamos de hacer los 200 metros de cordón cuneta, los primeros 200 por administración municipal. Te digo, de a poquito uno reinvierte, va viendo cómo puede hacerlo con el acompañamiento de, de muchos vecinos y, y siempre con mucho trabajo. Digo, a veces no solo es necesario el recurso económico, sino mucho trabajo y compromiso. Eso ha generado un movimiento en la localidad, también era una felicidad el fin de semana, veía más de 7 o 8 emprendedores trabajando en la puerta del, del Parque de los Dinos, que como saben nosotros tenemos este atractivo que le hemos dado muchísima importancia en estos últimos años, y bueno, hemos generado una salida laboral para, para un grupo de, de gente también, así que se han entregado créditos, Digo, uno está atento a cómo la economía chiquita de la localidad puede ir funcionando y esperando, por supuesto, todo el resto de, de la reactivación. Mm. Pero bueno, estamos en, en, nosotros estamos poniéndole el pecho, diría yo, a la situación tratando de solucionar las cuestiones acá dentro de la localidad. Eh, en la falta de recursos también. Trabajé mucho con el Consejo Deliberante. Conseguí la aprobación de una una ordenanza donde me autorizan a compactar vehículos motos, en realidad motos, no vehículos motos, uh -huh. eh, que teníamos en, en depósito y que hacía muchos años que habían sido parte del programa del PRONACOM, que quedó sin efecto, así que eso también va a generar el ingreso de, de algún recurso, una subasta pública que vamos a hacer el 8 de junio con un montón de, de, de herramientas y de, de bienes que tiene la municipalidad en desuso, ...y que era necesario también sacar a la venta para ya que no, no se utilizan... ...puedan eh, generar el recurso para poder comprar nuevas... ...y un proyecto de contribución de mejoras sobre las 47 cuadras de asfalto... ...que hizo el gobierno de la provincia en la localidad... ...con el objetivo de poder plantearnos en los próximos años... ...y, y, y a partir de la contribución de mejoras de los beneficiados de, de esa obra poder hacer más obras complementarias al asfalto en otros sectores de la localidad. Pero yo te digo, uno sabe la, el contexto y bueno, voy aportando desde mi lugar la posibilidad de, de ir avanzando en lo que podemos hacer como, como localidad de 10.000 habitantes. Claro, bien. Eh, me hablas de mucha presencia del Estado municipal eh, para sostener este, sí, a microemprendedores y eso. Es así. Eh, eh, nada que ver con lo que está proponiendo el Gobierno Nacional de Javier Miré, de querer este, sacar toda ayuda del Estado, eh, recortando las provincias sobre todo. Y lo que pasa es que fueron muchos años también de, de a ver, en las localidades, ¿viste? yo lo que necesito es que la gente entienda que, que la, yo lo que hago con el emprendedor fundamentalmente es decirle, bueno, mira, el camino es por acá, vos tenés la posibilidad de abrir esto, vos tenés posibilidad de legalizarte de esta manera, entonces vas y haces un monotributo. El objetivo final es que ellos logren independizarse también, por supuesto que el primer empujón hay que darlo y acompañarlo, pero la idea es que ellos logren entender esta lógica de un emprendedor que, que logra eh, subsistir con lo que hace, pero a partir del trabajo independiente, porque también es una realidad el hecho de que el Estado ha, ha tenido durante mucho tiempo... Eh, La administración pública ha sido como el lugar donde se ha refugiado el desempleo de las localidades y eso ha generado también un inconveniente. Bueno, nosotros desde la gestión municipal lo que hago es apoyar muchísimo lo que es la creatividad, lo que es la, la necesidad de, de la población de Castex, de tener un emprendimiento propio. Y en ese punto también me apoyo en lo que son los programas provinciales, en lo que son los créditos de provincia, le, trabajamos con todas las líneas de créditos provinciales y también con programas como el primer empleo, donde venimos, les informamos de qué se trata, pueden tomar un empleado, el gobierno de la provincia paga parte de, de su sueldo durante casi un año. Entonces, digo, utilizando las herramientas que tenemos, se las damos a, los, a la gente de, de Castex, pero queremos buscar también la independencia de ellos, por supuesto. Mónica, no sé si quedó algo eh, para que nos digas, si no. Te agradezco <risa> igual, te bueno. agradezco mucho la, la comunicación, porque para mí primero siempre es importante hablar de castex, pero por sobre todas las cosas eh, mostrar que hay otras cosas para hacer hoy en, en día, que, que me diste la oportunidad también de aclarar eso, que en su momento me sorprendió mm. eh, y que bueno y que para mí ya como te dije al principio era importante. Eh, poner mi punto de vista sobre lo que tenemos que hacer hoy en día los que estamos a cargo de, los, de las responsabilidades en los ejecutivos por lo menos, de estar pensando en cómo solucionar el día a día a la gente y ojalá podamos proyectar ya para el año que viene una mejoría mayor. Así que gracias por el espacio, gracias por el tiempo y por haber dejado que, que me exprese tan, tan libremente. Eh, gracias a vos, Mónica, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a usted saludo a toda la audiencia. Eh, Mónica Curuchet, la intendenta de Eduardo Castex. Charlaba unos minutos acá en la mañana, que Hermesera son 9.31. Vamos. 106.1.